Radio Kermés, se pueden comunicar con nosotros al 0295415337866. Vamos a hablar un poco de boxeo, pero de boxeo femenino. Tenemos comunicación telefónica con Aixa Adema, boxeadora de la ciudad de Santa Rosa, quien tendrá una oportunidad por el título sudamericano el próximo 7 de marzo. Aixa, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Sebastián González te saluda. ¿Qué tal? Buen día, gracias por el llamado y por la entrevista. Bueno, felicitaciones primero que nada, ¿no? Por esta oportunidad, pues no, no, no es fácil, ¿no? Tener la chance de pelear por un título sudamericano. Bueno, muchas gracias. No, no es fácil, pero estamos muy contentos porque ya es la segunda oportunidad, aunque no haya ganado el título a la primera vez. Eh, no, para mi ver, no voy a dejar pasar las la oportunidades que se me presenten para pelear por un título. Uh -huh. Estamos la, muy sí. contentos porque... Eh, Me, me ayuda a mí para subir el ranking y aparte porque es una linda experiencia más allá de, de que no, no pueda ganar el título, no haya ganado el título en Chile. Uh -huh. Esa pelea que fue hace más o menos dos meses. Claro. Claro. Sí. Mm, que, que estuviste en Chile, bueno, estuvimos hablando un poquito ahí en la, en la previa. Eh, ¿Cómo venís trabajando, eh, ya sabiendo que, que tenés esta fecha, esta, esta presentación, el 7 de marzo, contra la Peque Espinosa, una pelea que se va a realizar en Campana? Bueno, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo venís trabajando? Eh, nos estamos preparando muy firme, duro. Estamos haciendo triple turno, corriendo a la mañana, porque sabemos que es una rival difícil, una buena boxeadora. Eh, ...así que tiene buen récord... ...está invicta... ...y bueno, estamos preparados para... ...para enfrentarla... ¿no? ...una uh -huh. boxeadora de la provincia de Santa Fe... Es, no, Espinosa... ...sí, de Santa Fe... ...de Santa Fe... Eh, ...bueno, ahora en vacaciones me imagino que más, más tranquila, ¿no?... Eh, ...con más tiempo para poder entrenar... ...aquella vez para la pelea de Chile, me acuerdo que... Estaba, ...incluso hicimos la nota, vos estabas en el colegio... ...sí, ahora... ...gracias a Dios terminé el secundario... ...tengo más tiempo para poder entrenar... ...y bueno... Eh, como te decía, puedo hacer otro turno más para prepararme bien físicamente. Bueno, eh, recordemos, para que no sepa, Aixa tiene eh, 19 años, ¿no? 20. Ve 20, ya tenés 20. 20 años, una boxeadora muy joven de la provincia de La Pampa, pero con una proyección realmente muy, pero muy importante. ¿Seguís trabajando con, eh, con tu papá y al frente del equipo? ¿Cómo, cómo está el, eh, conformado el equipo que te acompaña? Sí, estamos con mi papá, Gustavo Adema, Juan Cabral y Rodolfo Domínguez es mi preparador físico. Uh -huh. ¿Y estás entrenando en el Club San Martín? Sí, en el Club San Martín. Bueno, ahí ahí todos los días, eh, bueno, y en triple turno, ¿no? Un sacrificio tremendo, Aixa. Sí, eh, el boxeo, como siempre digo, es disciplina, es trabajo. Eh, hay que ponerle muchas pilas porque si no, el trabajo no te sirve de nada. Uh -huh. ¿Y cómo ves el boxeo femenino? y Para mí, duro. Hay que decir que me he enfrentado a buenas rivales, buenas boxeadoras. Eh, hasta el momento siempre dice que se te presenta alguna rival que es media, media mala, pero a mí no me ha tocado, no sé lo que es eso. Pero eh, en Argentina la verdad que hay un nivel impresionante. En este momento eh, hay, hay varias campeonas del mundo, eh, hay hay muchas boxeadoras, eh, como es tu caso, con, con, con mucha proyección también. Eh, algo que no se está dando en el boxeo masculino, ¿no? En, en el boxeo masculino no hay campeones mundiales y, y sí hay entre las mujeres. Sí, eh, en las mujeres se está dando mucho. Eh, por ejemplo, Micaela Luján, que se va a pelear con la Guaní por el título también. Eh, Eh, está, bueno, eh, Shailene es Granadino, que con ella peleé, que es campeona mundial del peso mosca, y así se van presentando, son muchas las campeonas, que como vos decís, el en el masculino no no está no está sucediendo. En este momento no, en este momento no. Argentina siempre ha tenido muy buenos boxeadores, pero en este momento en particular se da que eh, en boxeo eh, entre los varones no hay ningún campeón mundial. Y sí hay, hay varias entre las mujeres, yo me acuerdo si son 10 o más de diez. Eh, pues son, son, son varias mujeres que, que en diferentes pesos, ¿no? En diferentes categorías, eh, Tienen su su cinturón de, de campeonas de, del mundo. Eh, ¿Está la chance de que puedas pelear en Santa Rosa antes de esta pelea del 7 de marzo? Sí, está la chance, estamos viendo si me puedo presentar acá en, en mi ciudad, pero hasta el momento no tenemos nada confirmado. Ojalá que se pueda dar para ir mejor preparada la pelea de, del 7 de marzo para enfrentarme a Angelén Espinosa. Uh -huh. eh, ¿Qué te gustaría que, que se arme en Santa Rosa? ¿Un festival? Eh, ¿Algo por el estilo? Sí, estaría bueno presentar cuatro peleas amateur con buenos boxeadores, Y, y dos peleas de profesional, una de hombre y, y, bueno, la mía que sería femenino. Bueno, ¿y qué falta para que se confirme ese festival? Eh, ¿Algo de apoyo, alguna decisión, qué? Sí, el apoyo para poder pagar el, el club, eh, si no contamos con, con el dinero, digamos, eh. Claro, si no, no, lo... no nos apoyan acá en el deporte, no, no lo apoyan acá en Santa Rosa La Pampa. Uh -huh. ¿Están con poco apoyo? ¿Estás en, en tu sí. caso, vos con el boxeo, ¿estás con poco apoyo económico? Sí, si, siempre pasó esto, uh -huh. pero ahora más que nada, es como que te cierran la puerta en la cara, vas a, no, no podés ir a ningún lado a pedir plata porque no hay, no tienen, no, no sé qué pasa. Bueno, eh, ojalá, ojalá que escuche quien tenga que escuchar, ¿no? Y que dé una mano ahí que, bueno, puedan, eh, que se pueda aportar, ¿no? Para, eh, que se pueda realizar este festival de boxeo en la ciudad de Santa Rosa. Aparte que está bueno reactivar también el boxeo por acá. Está costando mucho armar festivales eh, en Santa Rosa puntualmente. Y en este caso, bueno, vendría muy bien para que Aixa, boxeadora de, de esta ciudad, de esta provincia pueda tener su, su preparación no eh, como corresponde ante una pelea importantísima como es pelear por el título sudamericano. Eh, esta pelea sí ya está programada para para el 7 de marzo. Más allá de eso, si se da o no se da, vos estás con la, la cabeza puesta no en, en esta chance, en esta posibilidad del título. Sí, sí, nosotros siempre nos preparamos eh, para enfrentar buenos rivales eh, físicamente y mentalmente también, nosotros subimos a ganar. A veces pasa que no te lo reconocen, pero nosotros que, que, quedamos contentos igual, porque hacemos buen trabajo, sabemos que estamos bien preparados físicamente, que yo siempre digo, si yo llego a perder una pelea es porque a veces hice las cosas mal, o, o en todo caso la rival es más buena que yo, uh -huh. pero no me ha tocado, no, no me ha tocado ese, entonces bueno, quizás el local, el localismo, ¿viste? te juegan contra. Y bueno, ese ese es un punto del boxeo también, ¿no? Eh, cuando va de visitante, te, tenés que eh, ganar por una diferencia muy, muy grande como para que, bueno, se reconozca ¿no? Eh, ese esfuerzo. Sí, la verdad que sí. En todo caso sería ganado por nocao, pero o sea, bueno. <ríe> por punto de imposible, ¿no? De visitar. Sí, imposible. <ríe> bueno, esta pelea va a ser en Campana. Eh, así en la Provincia de Buenos 20. Aires. Eh, así que bueno, la, eh, tu rival, eh, la Peque Espinosa, es de Santa Fe, vos de La Pampa. No tendría que haber favoritismos ahí. Eh, no, no, no. Creemos que, no, que no, no hay favoritismo, pero bueno. Siempre te encontrás con algo nuevo. ¿Ya vas estudiando la, la rival? ¿Ya ya sabes eh, con qué te vas a encontrar? ¿Cómo tendrías que plantear esa pelea? Eh, no, he visto dos o tres peleas, pero no, no me llama la atención estudiar mis rivales. Uh -huh. eh, ¿Te enfocás más en lo tuyo? Sí, en mi trabajo, en lo que tengo que hacer, porque eh, la podés estudiar, la podés mirar, pero cuando vos subís al Rival Ring, el plan de pelea es otro. Ni hablar, ni hablar. ¿Y, y cuál es tu fuerte? Si yo pregunto a Ixa, ¿qué boxeadora es? pegadora pegadora sí pegadora bueno así que vas por el knockout sí <ríe> en sí. To en todas sí el knockout viene solo pero si lo podemos ir a buscar vamos a buscar está bien nada de andar esperando ni de andar especulando no ni no siempre hay cruce es lo que me es lo que me gusta y bueno me destaco por eso mucha mucha gente sabe el, el boxeo que tengo. Aixa, eh, bueno, te agradecemos un montón esta comunicación. Eh, por supuesto que te deseamos lo mejor y esperamos que, eh, primero que se pueda dar el festival en Santa Rosa, que, que es necesario, que vos lo necesitas también y que te va a venir muy bien, eh, que va a estar muy bueno para el boxeo de La Pampa, por supuesto. Eh, y después, bueno, ya estaremos hablando más cerca del 7 de marzo, pero ni hablar que eh, ahí estamos, haciendo hinchada, ¿no?, para que te puedas quedar con el título sudamericano. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme y hacerme la nota. Y bueno, estar siempre presente. Son los primeros que me hacen una nota, así que muchísimas gracias. no Gracias a vos, te mandamos un abrazo grande y bueno, todo lo mejor a seguir trabajando. Gracias, un beso enorme. Hasta luego. Aixa Adema, boxeadora de la ciudad de Santa Rosa, va a tener esta chance el 7 de marzo. Pelea contra La Peque Espinosa en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires con nada más y nada menos que el título sudamericano en juego. Y ojalá que tenga el apoyo, eh, ojalá que tenga el apoyo económico como para poder realizar el festival en la, en la ciudad de Santa Rosa, no como local, eh, con su familia cerca, con, con su gente, con la gente del boxeo también eh, participando de, de ese festival, porque eh, le va a venir muy bien en su preparación, no eh, así lo, lo, lo, lo ha planteado, y bueno, ojalá que se le pueda dar esa chance eh, boxeando en nuestra provincia. 26 minutos pasan de...